Lección 1. Ejercicio 7. Miguel. Rodrigo. Lorenzo. Gisela. Goya. Melchor. Javier. Nicolás. Murillo. Ignacio. Quevedo. Martínez. Núñez. Juanita, Margarita, Cervantes, Mercedes, Moyá